que el deporte, como bien decía el deporte nos une. El deporte es algo que en realidad también nos unifica, nos nos hace nos hace ver como municipio unido y eso es lo importante. El deporte en todo sentido, en toda la disciplina, creo que en realidad unifica a países, unifica a las personas y esto nos hace eh, partícipes de toda esta competencia que ustedes van a dar al trayecto en la trayectoria de todos estos días yo voy a felicitar a los papás primeramente porque realmente ellos hacen un sacrificio por estar aquí a acompañar a su hijo a los profesores por estar todo este tiempo con ellos, por participar, estar también con ellos y poder dar esa disciplina de convivencia, de que esta, estos Juegos Deportivos sea una fiesta, que estos Juegos Deportivos se conviertan en confraternización para todos estos niños que participan. Bueno, con esto yo voy a felicitar y agradecer a todas las personas que también han apoyado para que estas olimpiadas se lleven a cabo y que estas olimpiadas sean unas olimpiadas de, de confraternización, de hermandad y creo que dentro de eso también los maestros han sido partícipes de enseñar a su alumno y poder guiar hasta estos momentos y que cada uno de ustedes la tiene ese campeón dentro de ese corazón, pero dentro del dentro del desarrollo al final vamos a ver cuál es el campeón y se pueda participar más allá.